Para que aprendan, para que tengan, para que guarden y para que recuerden. Bye. <laughs> Es la cumbia p a l bailador, cumbia p a l bailador.